Así seguimos en Radio Cracia por Radio Carmes, un bloquecito del flaco Espineta, ¿no? Con algo de pescado rabioso y después, bueno, algo más reciente con los socios del desierto. Así seguimos en la mañana de esto con Juan Mángano. Juan Mángano es eh, coordinador de divisiones inferiores y del fútbol infantil en La Barranca, en el club La Barranca, y están eh, llevando adelante una movida solidaria muy in interesante, ¿no? Eh, están buscando eh, juntar botines, zapatillas, eh, para aquellos chicos que, que hoy por hoy bueno, los puedan estar necesitando. Juan, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día para vos y para toda la audiencia. Eh, bueno, gracias por atendernos, Juan, eh, y queríamos consultarte, ¿no? Y que nos cuentes un poco acerca de esta, esta movida solidaria, donde, bueno, puntualmente lo que están eh, pidiendo son eh, botines y zapatillas, ¿verdad? Sí, mira, un poco la idea, esta idea surge a través de algunas reuniones con algunos padres, eh, y bueno, y por ahí proyectos institucionales que, que van surgiendo de la mano de eh, el, pro, el programa Deporte con Valores que, bueno, que este año impuso el club así que bueno, dentro de ese programa es una de las, de las actividades que, que empezamos a hacer es el botín solidario le pusimos botín solidario pero puede ser zapatillos también, estamos aceptando la parte de zapatillos también así que bueno, la idea es juntar y luego repartir a quien lo necesite uh -huh. eh, bueno, ¿con qué situación se encuentran eh, hoy en día con, con respecto a este tema? ¿Ves que eh, por ahí eh, los pibes eh, no, no tienen los botines, las zapatillas para poder ir a entrenar, para ir a jugar, para jugar los partidos el fin de semana? ¿Qué, qué panorama sí, ahí, ves? No, a ver, la, la, la, por ahí lo, lo, lo, que, lo que más nos llega es información. Información de, de, por ahí, de algunas escuelitas en algunos barrios, eh, o cosas que por ahí vamos viendo diariamente cuando, cuando vamos a jugar la fecha o, pero lo que más generalmente nos llega es, es información de, de escuelitas de barrio que por ahí están necesitando sea materiales deportivos sea botines, sea zapatillas bueno, entonces eh, en un principio la idea fue con las familias del club eh, empezar a, a juntar esos botines que por ahí los chicos ya no usaban más obviamente porque le quedaban chicos como también las zapatillas, y bueno, y a partir de eso, eh, saber a dónde, a dónde poder llevarlo para poder colaborar. Uh -huh. eh, bueno, la, la idea es esa, ¿no?, ser eh, solidarios con estas entidades. Sí, sí, a ver, uh -huh. ojo, eh. con esto no quiere decir que nosotros en el club tampoco no sí. eh, necesitemos, está claro uh -huh. eso, sí, sí, nosotros sí. Eh, también, no te digo que, que, que, que lo vemos cotidianamente en el club, pero bueno, nosotros vemos... Por ahí hay algunos niños que en nuestra institución que no tienen, entonces también ayudamos a esos niños y también queremos ayudar a los niños que no están de la institución. Seguro. Ah, es una situación que además eh, tiene cierta visibilidad en, en el último tiempo eh, porque ha tomado mucha repercusión aquello de, de los pibes de All Boys, ¿no? por ejemplo, eh, el nene que le compra los botines al amigo. Eh, Totalmente. Eh, y, y bueno, sabemos que es una, una necesidad eh, muy clara de, de este tipo. ¿Cuánto sale un par de botines? Sí, depende, depende de la marca, sí. pero un, un promedio de 500 a 600 pesos, un botín medio, bajo, un botín, no de muy buena calidad. Y de ahí para arriba, calculo yo. Uh. Entonces, no, no, a ver. Hasta que bueno que la a ver, obviamente esto va acompañado de, de las familias del club, ¿no? Que, sí. que tuvieron la iniciativa también, que colaboran con esto, que son parte de este programa, son parte de este esta actividad institucional y que ellos colaboran con llevar el botín de su hijo, que ya no lo usa más, con las zapatillas de su hijo que ya no lo usa más, para poder colaborar con otras familias y otros niños. O sea, si no tenemos el apoyo por ahí de, la, de las familias eh, de nuestro club, como también esto está abierto a quien quiera colaborar, no es solamente eh, gente del de Club La Barranca, si hay uh -huh. algún papá, alguna mamá que quiere llevar al club esa eh, botín, o sus zapatillas. Eh, hay una caja en secretaría de 18 a 20 horas eh, donde pueden, pueden dejar los botines y las zapas ahí para que, para que después nosotros se los entreguemos a, a esos niños que lo necesiten. Seguro, seguro. Eh, es importante colaborar en este sentido porque eh, duele mucho pensar ¿no? que por ahí no contar con un elemento tan básico para el fútbol pueda ser excluyente para algún pibe, ¿no? que algún pibe se quede sin jugar, o alguna piba se quede sin jugar a la pelota porque no, no tiene eh, los botines necesarios. Sí, sí, totalmente. totalmente. A ver, eh, es, es importante que, sobre todo por la igualdad, que todos tengan la posibilidad de tener un par de botines, que todos tengan la posibilidad de poder hacer el deporte, sea nena o sea varón en este caso, porque el fútbol femenino está tomando mucha repercusión en todos lados, entonces también hay que hablar del fútbol femenino. Nosotros lo que vamos a hacer es colaborar, sea con un nena o con una nena, y ver verdaderamente quién lo necesita para poder... Eh, llevárselo y que ese nene tenga la misma posibilidad de que todos de tener un par de botines. Uh -huh. Sea nuevo, sea usado, sea de una marca, sea de otra marca, tenga un precio, tenga otro precio, pero bueno, la idea es que tenga la, la posibilidad de tener para poder realizar el deporte. Eh, eh, Juan, ¿hasta cuándo está eh, en marcha esta campaña? To eh, está toda esta semana y la semana que viene completa. Muy bien. Bueno, y recordarnos eh, para aquellas personas que puedan colaborar, eh, ¿a dónde eh, se pueden llevar los botines o las zapatillas? El Club La Barranca, calle Muñoz, 150, de 18 a 20 horas, en la Secretaría del Club. Se acercan ahí, le dicen a la Secretaría que es para colaborar con el botín solidario y van y, bueno, dejan todo ahí en la caja. Después nosotros, una vez que, que lo, a estos botines y zapatillas se los entreguemos a los niños, vamos a subir fotos y demás... ...a la página del club para que obviamente todos vean que hay claridad... ...y que lo que hicimos fue entregar. Bueno, buenísimo, eh, lo vamos a ir recordando también... Eh, ...y quería aprovechar para preguntarte rapidito aunque sea... ...pero que nos des un panorama, ¿cómo está el club? ¿Cómo están eh, trabajando en este momento en la barranca con, con las inferiores... ...y con las infantiles? Bien, bien, estamos, obviamente somos un club muy nuevo... ...estamos en crecimiento, es pues, un club de 11 años, 10 años, 11 años donde bueno, tenemos un, un proyecto de formación, un proyecto de, de, de crecimiento año a año, sabiendo y, y conociendo la realidad que se vive hoy, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, y tratando de realizar una formación integral de, de ese sujeto que se acerca al club y para, para desarrollar y sobre todo inculcarle, inculcarle valores, el respeto, la solidaridad, eh, bueno, el, el, esos, esos temas que por ahí eh, son importantes y que tenemos que seguir trabajando para que no se pierdan. Seguro. Que van de la mano del deporte, la educación, eh, y bueno, todos esos temas que, que la verdad que, que, que dentro de una institución eh, a los chicos les repercute más, sobre todo porque están haciendo el deporte que a ellos les gusta. Entonces si nosotros en nuestro lugar fomentamos esa parte, eh, me parece que los adolescentes, una vez que sean adultos, van a seguir trabajando y fomentando el valor. Muy bien. No, no, no sé si será prioridad hoy, pero eh, siempre se comentó esta posibilidad de que La Barranca juegue en primera división también. Eh, ¿Cómo está eso? Sí, eso es un proyecto que lo estamos trabajando, y bueno, está, está muy hablado está muy avanzado para ver si lo podemos realizar el año que viene. Bueno, sería una, una muy buena noticia también. Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar y bueno, invitar a todas, a todas las familias eh, y aclarar que no solamente familias de, de Cruz La Barranca que pueden colaborar con el Botín Solidario. Por supuesto. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Juan Mángano, eh, coordinador de divisiones inferiores del de fútbol infantil del Club La Barranca, quienes han iniciado esta campaña eh, importante, ¿no? una campaña solidaria, se llama El Botín Solidario. ¿eh? Van a juntar en la sede del de club, eh, todos saben dónde queda La, la Barranca, eh, van a juntar botines y zapatillas. ¿eh?